10:57, recibimos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andas, Maurito? ¿Qué tal, Cintia? Buen día y buen día para el equipo. ¿Cómo andan?、Eh, estamos bien, tranquilos. Se ha nublado un poquito acá, en Balcarce 420 de t o a y Sí, sí, acá en Santa Rosa también. Hay algunos claros de, de Cielo Celeste, pero después está parcialmente、eh, nublado, se puede decir. Y con el solcito que intenta salir cuando puede, cuando las nubes lo dejan en este momento, está abriendo un poquito el sol. Pero paró el viento, que eso también es importante. Ahora no se mueve una hoja en Santa Rosa. Hoy, más temprano, había un poquito, un poquito de viento. Y estaban mirando que están anunciando algo de agua para la tarde. Así que、Ajá. hay que acomodarse a estos días de calor, de frío, de lluvia.、Eh, algo, algo complicado por estos días en Santa Rosa, donde ya hemos tenido bastante agua que ha caído en Santa Rosa.、Mm -hmm. Se nota. Pero también en otros lugares viene bien un poquito, un poquito de agua. Si es que tenés algún, algún, algún lugar productivo, alguna huerta comunitaria, o si tenés un pedacito de, de tierra donde sembraste algo, una lluvecita viene bien. Y、sí, para las plantas que han sufrido mucho, que se, se, se estresan. Con estos fuertes calores, viste, cuando llega acá hay un poquito de agua, está bueno, está bueno. Sí, ¿sí? claro. Bueno,、Re、pero no, no con esta. No, no, no esas tormentas, viste, que te dan miedo, que vuela todo, como ayer que se volaba todo. Eso no, por favor. <ríe> Lo que pasa es、Estoy、que ahí, parece、claro. como que se vuela todo, al rato para, como que no hubiese pasado nada. Y la verdad que estamos. Nos tenemos que acostumbrar, capaz, que a un, a un verano así, complicado y en algún momento lindo como para. Para disfrutar. Igual te digo que está caluroso a esta hora, te agarra el sol en un lugarcito, hay que andar con algún gorro, una, una botellita de agua, y si no tenés que salir demasiado a la siesta o este, podés descansar, está bueno que no te agarre s ese solcito、eh, con, este, con todos los rayos、mm. u V. Sí, t e a m b r é n Que te agarren con algo de. De, de... Hablando de, de Rayos u V, qué difícil está comprar el protector solar. <risa> che. Yo ya había comprado yo, había comprado yo o había c m protector a d p r o antes de que llegaran los calores, medio viste, de, de mamá de mamá luchona, <risa> sabiendo que el niño va a ir a la colonia, todo eso. Ya había comprado, como hecho un pequeño resguardo, pero se gastan enseguida y son cosas. Eh, caras, De 10 lucas para arriba estamos hablando sí, de un protector.、Clarísimo. Hoy está,、eh, digamos, está, casi es prohibitivo comprar un, un protector solar. Este, por eso es complicado, complicado complicadísimo para una, para una familia este, que tiene dos o tres pibes que están, van a estar al sol para poder protegerlos. Por eso lo mejor es o a la mañana o después de las 5 de la tarde,、mm. donde los rayos no te. No te, caen, no, no te hacen tan mal, pero si te agarras a esta hora, entre el mediodía y las 4 de la tarde, es muy, muy complicado. Así es. Bueno, Maurito, ¿qué trajimos? Bueno, o, otro tema que, este, que queremos tratar por estas horas es que hoy a la 1 de la tarde, en una,、eh, en una obra social privada, va a haber una aplaudida porque un joven de Santa Rosa. Está esperando una derivación que le es negada por la、eh, Obras o c i a l Federadas Salud,、uh -huh. después de un siniestro vial que tuvo con un auto que lo atropelló. Él iba en moto,、eh, terminó este, con una pierna totalmente destrozada. Y desde el f a v a l o r o que hace 20 días que está en ese, en ese hospital, en, en el René f a v a l o r o que es el hospital público, le dieron la derivación al hospital italiano, no por un, no por un capricho, este, sino porque en ese lugar. Es un hospital de alta complejidad con un banco ocio y es ahí donde le pueden reconstruir la pierna izquierda que tiene destruida Andrés Durruti, que es el joven que está internado hace 20 días en el hospital René Favaloro y que está exigiendo que Federada Salud le, le, le autorice la derivación.、Eh, nosotros nos contactamos con、eh, Belén s o r s i que es la esposa, la mujer, la compañera de,、uh -huh. de Andrés. Que nos contó en un audio este, que nos mandó, nos contó la situación, pero también este, invitó a la población a que hoy a la una de la tarde se sumen a una aplaudida solidaria este, para que Federada Salud le pueda dar la derivación al hospital italiano. Y también dijo, entre otras cosas, que Andrés fue abandonado por esta obra social, pero también destacó la atención que recibió en el hospital público René Favaloro. Andrés Durruti, el 20 de noviembre, sufre un accidente de tránsito. Un Toyota Corolla se cruza de carril y lo embiste de frente. Él iba en su moto,、eh, dejándole la pierna izquierda prácticamente destruida. Tiene múltiples fracturas en el fémur. Es lo que más complicado está. Necesita reconstrucción total.、Eh, y tiene fractura expuesta de tibia y perone. Los médicos del Hospital f a v a l o r o Eh, piden la derivación inmediata desde el 23 de noviembre a un hospital de alta complejidad con banco ocio. La obra social, lo que nos brinda como alta complejidad, es la clínica Fairac de Santa Rosa, la clínica Modelo de Santa Rosa y un sanatorio de Rosario, que es el sanatorio Aliare.、Eh... Que no cuentan n i n g u n o de las tres instituciones que la obra social brinda con banco ocio. Entonces, los médicos ya rechazaron ese pedido. Entonces, los médicos rechazan esos pedidos de la obra social e insisten con un hospital de alta complejidad con banco ocio y nos recomiendan el hospital italiano. Andrés se encuentra, nada, en la posición, hace 21 días en la misma posición, solamente le están pasando calmantes y medicación, pero está. Abandonado desde que llegó de, del accidente que entró Alfavaloro, así quedó, porque no hay nada para hacerle acá en, en La Pampa, no hay nada para hacerle, no contamos con lo que la operación requiere. Así que los invito a todos hoy a la una,、eh, a la aplaudida solidaria en la calle Moreno, casi San Martín. Es en la obra social federada. Cuando digo abandonado en el hospital, no hablo del hospital f a g a l o r o La verdad que nos están brindando una ayuda impresionante, los médicos, las enfermeras.、Eh, lo hablo por la, por la obra social,、eh, que no tenemos respuesta al pedido de los médicos、eh, y consideran que su operación se puede hacer acá. En, un, en una clínica, cuando los traumatólogos nos están derivando a un hospital de alta complejidad con banco ocio? Bueno,、eh, Andrés, Urrut, eh, Durruti. Andrés Durruti es el joven que está internado hace 21 días en el hospital René Favaloro, que ya le dieron una derivación, pero la obra social privada, Federada Salud, Le está negando esa, esa derivación al hospital italiano de alta complejidad con banco ocio para reconstruir su pierna izquierda.、Eh, la aplaudida va a ser a la una de la tarde en Moreno y San Martín, donde funciona la obra social y también le han dado algunas alternativas. Que no son las que necesitaría Andrés Durruti para poder este, reconstruir su pierna. Recién nos mandaban una foto de cómo, de cómo está Andrés ahí en el hospital f a v a l o r、eh, o que no pueden hacer más que mantenerlo ahí hasta que la obra social dé el ok para que lo puedan derivar en este caso al hospital italiano que queda en la capital federal. Bueno,、eh, las obras sociales van a empezar a ser retranca、eh, con ¿Cómo? todo tipo de cobertura, además de que en breve. Este, ya se sabe que van a subir las cotizaciones, porque es lo que han anunciado, no solo las obras sociales, sino las prepagas.、Eh, pero este, esto de las coberturas y el acceso a mejores tratamientos este, nos va a recordar a lo que atravesamos a finales de los 90, ¿no? Toda la gente esperando derivaciones, esperando medicaciones, esperando traslados.、Eh, no es porque una sea agorera. Es que ya, este, bueno, se viene anunciando esto. Sí, porque aparte, este, eh, no, eh, digamos, dan algunas alternativas que no son las que necesita en este caso el paciente. Uno estima、uh -huh. que si desde el hospital René Favaloro, que es el hospital más importante que tiene la provincia, lo están derivando a este lugar porque necesita ese banco ocio, es como que este, se están negando a que él sea atendido como corresponde、Uy. cuando esta persona. Tiene esa obra social prepaga, paga todos los meses y necesita que esa, que esa obra social se haga cargo de esta persona que, aparte, este, sufrió un siniestro vial.、Eh, una, un auto lo chocó de frente y le rompió la pierna. que Eso le puede pasar a cualquier persona. Lamentablemente, en La Pampa no se puede hacer más que mantenerlo en una habitación hasta que la obra social、eh, dé lo que hay para, para la derivación. Están invitando a toda la población, a familiares. Amigos y amigas de, de Andrés, para que se junten hoy a la una de la tarde, ahí en el centro de Santa Rosa, en Moreno y San Martín, para una aplaudida y a ver si esta hora social da el brazo a torcer y,、eh, y cumple y con sus obligaciones. La, la claro, y cumple con la obligación de autorizar la derivación. Gracias, Maurito. Nos r encontramos, hasta luego. Nos encontramos. Bueno, ahí estaba Mauro trayéndonos este, información que tiene que ver con el acceso a la salud,、eh, lo, lo que se va a empezar a resentir gravemente en el, en el campo de los laburantes y las laburantas, este, porque, porque es así,、eh, lamentablemente. 11.07, ya venimos.